le pedimos al francista al, al habitante de Rosentía ¿sí? la separación en origen eso logramos que entre ya separada en planta, es mucho más fácil para, para los operarios y además que no tiene contaminación el cartón, entra más, más limpio claro. los diferentes plásticos que es mucho mejor ¿no claro. es una simple colaboración que, que lo tienen que hacer los ciudadanos eh, que beneficia a todos ¿no cierto claro. después nosotros claro. tenemos Otra parte que tenemos unos contenedores que ponemos en la ciudad en diferentes lugares donde donde hay mucho público y en los colegios donde también hacemos parar el tema de las pilas, ¿no? ¿sí? Ah, es también un, un tema importante eh, que no vaya mezclado con los residuos porque para nosotros en, después de la clasificación en planta se nos pone muy difícil la separación, ¿no? ¿Dago son todas las pilas o alguna en particular? No, no, no, nosotros, ellos depositan todas las pilas y algunas algún tipo de baterías también que son claro, chicas. Claro, claro. Eh, es una forma de, de, de educar al ciudadano, eh, por ejemplo, nosotros tenemos contenedores en el hospital, en la municipalidad, en algunos colegios, entonces eh, ya hacemos conciencia que en vez de tirarlo en, en la bolsa común de residuos, claro. eh, que la lleven ahí, tanto sea la pilita de reloj, claro pulpera, o la, las tres son recarregables, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Bueno, está llegando la lluvia, ¿verdad, Roque Pérez? La verdad que sí, la verdad que hace mucha falta, estamos eh, eh, con, con los maíces pidiendo claro. agua que muchos se han perdido, bueno, la soja también está muy muy grava y... Y bueno, nuestra región siempre se caracteriza por agrícola y ganadera, así que necesitamos lluvia, sí, sí, o sí. Sí, o sí, la lluvia. Dago, eh, para finalizar, ¿tienen algún tiempo estimado de eh, que ya vuelva a estar en funciones la planta de residuos? Sí, creemos más o menos que en una semana tendríamos que estar retomando la, la, la, la función normal. Claro. Y bien nosotros, preparando, que has visto en el diario también que ha salido que las farinitas, Eh, fuimos el otro día una reunión con Musi, que había dado sí. el total apoyo para la planta y, bueno, un subsidio muy importante, que nos van a comprar eh, camiones nuevos, recolectores, compactadores. Sí, dos camiones nuevos, prevé, ¿no? Sí, y se prevé una autom automatización de la planta en algún sector de la quinta, uh -huh. donde vamos a lograr una mayor... Eh rapidez en la apertura y en el rechazo de la planta, no claro y después va a haber un galpón de acopio, la verdad es que vamos a trabajar muy cómodo y bueno eh, es un, más pero entre abril y mayo estaríamos empezando las obras esta Ah está dago muchísimas gracias eh y a tu disposición. No, bueno, te agradezco a vos que se pueda difundir lo que hacemos con Roque péérez y bueno sabemos que so colaborador del municipio de Roetpérez en todo lo que podamos siempre difundir, así que el agradecido soy yo. Muchas gracias, eh, saludos, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Dagoberto Luque, que es subsecretario de Medio Ambiente e Inspección de la Municipalidad de Roque Pérez. Vamos a repasar los números de la suerte en esta jornada, porque acaban de salir las cabezas de la provincia de Buenos Aires y también de la Nacional. 4.951 en la quiniela de la... Después. Claro. el grave problema de esto es que, que la planta los residuos se siguen sacando en la ciudad sí. este pues, siguen entrando en planta así que estamos tratando de procesarlo este manualmente como se decía en su momento claro. por supuesto es mucho más lento, pero bueno no, no hemos dejado en ningún momento de procesarlo porque nosotros no tenemos basurero a cielo abierto que que puede servir como disposición de, de esos residuos. Ajá, claro. Así que, bueno, nosotros tenemos que seguir funcionando y lo que Pérez no cuenta con basura, basura abierto así que es todo un desafío, ¿no es cierto? Claro. ¿Y esto va a, a, afecta de algún modo el servicio de recolección de basura? No, el servicio de recolección de basura no lo tenemos nosotros en nuestra Secretaría, pero no, no afecta en ningún sentido el, el tema de la recolección. Claro. Y vamos vamos a ser afectado un poquito dentro de la planta donde se descargan los residuos, claro. porque como estamos siendo eh, más lento en, en la apertura y en la clasificación, se nos va a demorar un poquito la, la sacada, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, o sea que le, también estás pidiendo que, que la gente separe los residuos en origen. Sí, nosotros eh, ya empezamos, eh, nosotros cuando iniciamos esto hace 10 años el baldecito este, blanco era, ¿no? exactamente, sí. nosotros tenemos la clasificación de orgánico e inorgánico, o sea húmedo y seco, sí. donde nosotros le proporcionamos no te puedo creer que se nos cortó la comunicación sí, bueno, a ver si la podemos re retomar ay Dios está complicado el tema de las comunicaciones ¿eh? bueno Ya volvemos a ver si nos podemos volver a comunicar con Dago Luque, que es el subsecretario de Medio Ambiente e Inspección General de la Municipalidad de Roque Pérez.